Toda la inteligencia inquisitiva de la humanidad. Que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. p A r a quien quiera oírla más allá. Más allá. Todo tipo.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 Pero probablemente sea la tarde, señor Edgardo. Sí, está de vuelta, señor Edgardo. ¿Sí? ¿Por s í qué? Porque no está con nosotros el señor y u n e s Enfermo, ¿sí? Verso. ¿Pero por qué me dice eso? Seguramente el crepúsculo será en Esquel y en Formosa, la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. A través de todos esos puntos y en Internet. Por intermedio de la red satelital de Farco y de, por supuesto, frecuencia cero, se emite nuestro mensaje destinado al cosmos, a la última frontera, allí donde quizás exista algún planeta con un Yunes enfermo, en un universo paralelo, ¿sí? También versean en ese planeta, dice usted, señor Edgardo. Bueno, no se puede creer en nadie. Allí donde tal vez alguna otra comunidad como la nuestra pueda recibir lo que decimos y la música y nuestra cultura, y tal vez nos conteste probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad. Si, pese a las facilidades que nos brinda el acceso a la información, seguimos pensando en el estereotipo de que en China todos siguen andando en bicicleta, Estamos atados a un concepto erróneo. Bueno, en gran medida quizá pueda deberse a que vemos solo a través de una ventana muy estrecha, enfocada exclusivamente en el bailando. Sí, ¿no? Y tenemos pereza de investigar. En verdad es un derroche. El pecado no es caer siendo presa de lo intrascendente o lo trivial, pero quizá sí lo sea desaprovechar la posibilidad de ilustrarnos cuando tenemos recursos de sobra para hacerlo. Con el nivel de desarrollo alcanzado por nuestra civilización, es como tener un ojo ciego.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 En Internet también viaja nuestro mensaje mediante el streaming de Frecuencia Cero, por supuesto, y a través de Delto 80 y el retorno del gigante Radio Show de mi querido amigo Gustavo Bolazini. Todo ello por intermedio de la red satelital de Farco y de, por supuesto, el laboratorio de Frecuencia Cero, que ya no conduce Edgardo. No, ha renunciado a esa tarea. Usted hacía todo antes aquí. Ahora lo hace otra persona, ¿sí? No. <risa> bueno, esas discusiones s ¿eh? muy propias de lo sé, los profesionales. En la China de hoy en día no solo se fabrican bicicletas, muchos manejan Audis y Mercedes-Benz como resultado de que las etiquetas de muchas de las cosas que tenemos y usamos digan made in China. Una de las contiendas que son noticias, precisamente la guerra comercial desatada por el flujo de dinero que tiene por destino final el megagigante asiático. De seguir así, China no solo pondrá gente en la luna o en una base en la Patagonia argentina. Van a decir, para preocupación de Oscar Héctor, por ejemplo, que hasta les pertenece el tango.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 Es seguro que China pondrá gente en la Luna y hasta en Marte si se lo proponen. Como en su momento lo hicieron los rusos, que tienen su ciudad de las estrellas en las afueras de Moscú y es el centro del programa espacial ruso. Actividad que llevan a cabo desde que eran la Unión Soviética y cuando se anotaron en la carrera espacial. Ni bien esta empezó desde. ディフェスディー、ダイアス Day. The rumors fly, people talk about the r presidential lie. On the third day, but o where do I start? The sorrow, the breaking of the human heart. Will blow. The world is someplace that we used to know On the fifth day No direction home、oh, Empty sky Day, rumors fly, people talk about an unprecedented lie.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 Pensando sin cansarse, se nos puede oír a través de 92.1 FM La Voz del Cerro en Jujuy, 94.3 Radio Cultura en Santa Fe, 98.1 FM La Nueva en Formosa, 99.9 Focus FM en Epuyen, Chubut, 100.9 FM La Milagrosa aquí en Matadero, señor Edgardo. En... 101.5 FM Milenio, tenemos nuestras dudas, pero esperamos estar saliendo bien por allí. Y 103.5 FM Salto Encantado en Misiones, sin olvidar a 107.1 FM La Propaladora en Neuquén. Ya es un clásico que los europeos han organizado la industria. Aeroespacial Europea con una visión de trabajo y desarrollo para los siguientes 20 años. Están compitiendo abiertamente, incluso con el desarrollo del sistema de navegación satelital Galileo, en total independencia del GPS y del GLONASS de origen ruso. Más preocupación para los estadounidenses que se la ven piloteando sus aviones bajo grises cielos. ビッグバン Y nuestro mensaje también viaja en internet a través del streaming de frecuencia cero. Hoy, nuevos socios se sientan a la mesa del producto aeroespacial a discutir, como si se tratara de la soja, de regulaciones comerciales, tarifas, restricciones y acciones contrapuestas. Cosa que no deja de irritar mayormente a quien se creía con mayores derechos por llevar la delantera mientras se estaba jugando el juego. Años. La ciencia lo d e n r m i n ó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang Bang. En los 50, 60, 70 y parte de los 80, todos los aviones que aterrizaban en su territorio eran hechos en los Estados Unidos. Desde Aerolíneas Argentinas hasta Symbion Airways, todas sus flotas tenían Boeing. La evolución puede que garantice avance. Pero se necesita innovación constante para lograr lo revolucionario y estar en la cima a pesar de. Hasta donde puedes pensar sin cansar, besar, besar. Donde no llegan los ojos, se puede oír nuestra voz. ¿Se puede oír nuestra voz? ¿Vos, vos, vos, vos, Hacia nuevos universos, viaja el mensaje de. e f l i c k bam, b Se necesita de ingenieros aeroespaciales para diseñar naves que nos lleven a Marte. Biólogos para buscar vida allí o en otros lugares de la galaxia. Químicos para entender el comportamiento de los elementos en el espacio. Por esa razón, si miramos para adentro, localmente me refiero, señor Edgardo, señor Matías, tenemos que comprender que el presupuesto en educación es tan importante como el de salud. Si lo pensamos bien, los procedimientos médicos de alta tecnología están basados en principios descubiertos por físicos y en diseños creados por ingenieros. El problema más primordial es que, si podemos resolver esos temas de salud, ello es más importante que viajar o no a Sevilla. Hace 15 mil millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el b i g b a n g ¿Tiene sentido ahorrar en la investigación y el desarrollo tecnológico? La verdad es que de ninguna manera. Solo es un gasto a futuro. Sin un horizonte en ese campo, no tendremos una generación venidera atraída hacia la ciencia y la tecnología. Por ende, no tendremos biólogos e ingenieros. Ello incide en ser más pobre. Los fundamentos de toda economía en el futuro requieren del manejo de los recursos tecnológicos. Limitar los presupuestos de la educación. Educación solo hace que mañana nos la pasemos cazando al demonio. Donde puedes pensar sin cansar, besar, besar. Donde no llegan, los ojos? no llegan los ojos, se puede oír nuestra voz. ¿Se puede oír nuestra voz? voz, voz, voz Hacia nuevos universos, viaja el mensaje de. Flickbang Parece desmedido el gasto empeñado en la conquista espacial, y muchos argumentan. Quizá no sin razón, que esas multimillonarias sumas podrían destinarse a paliar las hambrunas en muchas partes de nuestro mundo. La realidad es que la desigualdad obedece a múltiples factores derivados tal vez del egoísmo, el desinterés y la codicia propios de nuestra naturaleza humana. Solo resta tener esperanza que el avance tecnológico derivado de la exploración espacial sirva para resolver precisamente esos problemas que tiene nuestro planeta. Final.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 Ahí, Caros Music, por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo pueden consultar en la net, precisamente. s í Un gran saludo a Marcela Escorca, de prensa de Icarus, í que nos ha anunciado ya la presentación de Flower Kings ¿eh? en noviembre aquí en Argentina. Y este viernes estaremos viendo a la gente de Stickman, ¿sí? junto con David Cross, violinista de King Crimson. Allí estaremos en el ND Ateneo para disfrutar precisamente de esta colosal Unión, ¿sí? De una banda, un trío espectacular y un violinista de características excepcionales, ¿sí? Y la música, por supuesto, seguramente tendrá algún remedio de King Crimson. Al departamento de edición de Frecuencia Cero en la figura de dos históricos, Leo Montenegro y Edgar Daucielo, ¿sí? Pero hay un novel joven que se está destacando, ¿sí? Se trata de Hernán y u n e s Bueno, todos ellos en conjunto hacen una gran labor, ¿sí? A veces. No tanto, ¿no? Edgardo no lo convenzo con nada hoy a la noche. Pero bueno, vaya nuestro agradecimiento desde aquí. En la conducción, Jorge Ingenieros, Operación Técnica y Puesta en el Aire, Edgardo a u s i e l o Dirección General, Hernanda Isich. Colaboran, hoy presente, ha vuelto, s í Lucas, ¿eh? volvió la alegría s í al piso ¿eh? y Javier que nos. Cobra todas las travesuras de Lucas. Sí. Una realización bella asociados para Frecuencia Cero. p o d e s comunicarte con nosotros a través del mail b i g b a n o frecuenciacero.com.ar o simplemente visitar nuestra página www.bigbanradio.com.ar. También estamos en Twitter, Facebook, Flipboard, Tumblr, Radios Net de Argentina y de Brasil, Melores Radios, TuneIn, Simple Radios, Radios.com. y iBox, ¿sí? todo allí. ¿sí? En Spotify también estamos. y bueno Será hasta la semana que viene. Chao.